Bueno, hemos estado conversando durante estas últimas semanas sobre la importancia de contar en Puente Alto con Inalco. Sí, en Conchitoro 1120. El día de hoy ya inauguramos este ciclo de conversaciones con los profesionales de Inalco para que tú, amigo, auditor, automovilista, te acerques a Inalco vayas a conocer la oferta de, de autos semi nuevos que existen para ti. El día de hoy hemos traído un interesante invitado, Daniel. ¿Cómo está? Jorge, Jorge ¿cómo está? s Buenos días. Hola, Juan Carlos, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido, ¿de dónde vienes? Cuéntanos. Vengo de Automotor Inalco, Puente Alto. Allá podemos encontrar nuestra edición de vehículos nuevos y semi-nuevos, nuestras alternativas de mantención y servicio y la nueva edición de camiones. Mira, ¿cuánto tiempo lleva la empresa acá en Puente Alto? Acá la automotora partió hace casi dos años y nuestra división seminuevos partió hace unos 6-7 meses aproximadamente. Mira, bueno, vamos a conversar entonces acorde a una pauta que tenemos aquí de trabajo establecida con anterioridad que indica lo siguiente: la pregunta número uno es: ¿Qué vehículos seminuevos tenemos d i s p o n i b l e en Puente Alto? Bueno, contamos con un stock de multimarcas en donde puedes encontrar distintos tipos de marcas, modelos,、eh, precios, alternativas. Tenemos autos que parten desde los Dos millones de pesos en adelante.、Eh, alternativas de financiamiento con un pie desde los 500 mil pesos.、Eh, Citicar, Sedan, f u r g a n ¿Los Citicar cuáles son?、Para? Tienes alternativas como, por ejemplo, Spark Light, Spark GT, Suzuki Swift, Kia Morning, Suzuki Alto. Eso solo s n s c i t y c a、uh、r -huh. a n ¿Y qué más tenemos semi en semi-nuevos? En semi-nuevos tenemos alternativas de s e d á n como el Sail, el Aveo, el Toyota Corolla, el Hyundai Elantra, Hyundai Accent. Alternativas que parten desde los 3.990. 3.990. Oye,、eh, lo que todo el mundo se pregunta: ¿cuáles son las opciones de financiamiento? Mira, contamos con、eh, un. Una, con buenas alternativas de financiamiento、eh, puedes comprar un vehículo con un pie desde los 450, 500 mil pesos.、Eh, el saldo financiado en 24, 36 cotas u o, o en el valor cuota que te acomode. Y, bueno, y por supuesto, las opciones de pago con cheque y al contado. ¿Tengo entendido que ustedes tienen financiamiento propio? Sí, así es. Eh, tenemos eh, la alternativa de poder. Entregar financiamiento y la aprobación en un plazo máximo de una hora. Bueno, eso e sujeto s al, al claro, tema de. A las condiciones, a las condiciones. y e l perfil que el cliente nos, nos pueda demostrar. Mira, qué importante es contar con este tipo de, de posibilidades para la gente que está aquí en Puente Alto. Estuviste mencionándolas, pero ahora me gustaría que abordara un poco más el tema de las líneas de vehículos disponibles. Lo que tú hiciste, autos, van, camiones, cuéntanos un poco. Correcto, mira,、eh, en realidad aquí puedes encontrar el vehículo o la alternativa que, que tú necesites, desde un vehículo particular como un s i t y c a r un Sedano, un vehículo suburbano, familiar, grande, todoterreno. Hasta vehículos comerciales como, por ejemplo, nuestro furgón N300. Que ¿Ese utiliza, es para trabajar? Exacto, se utiliza mucho para transporte de alimentos, artículos, construcción.、Eh, tenemos camionetas como la Chevette Montana que parten desde los 3 millones 4.、Eh, vehículo, una cabina, pick-up, que te permite poder trasladar rápidamente material de construcción, cosas así.、Eh, tenemos también nuestra edición de camiones. ¿Ya? En el caso que para aquí las la zonas de, de Pirque, de b u i n de Santiago Sur, s u r o r i e n t e Paine, Paine. San, Bernardo. San Bernardo, también llegamos a y e r Si quieren ver alternativas de, de camiones, camiones e n c a r r o s a d o s o alternativas con, con refrigeración, pueden verlas también en nuestro concesionario Inalco Puente Alto. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Avenida Conchaitoro 1120, Metro Las Mercedes. Frente al líder, frente al espacio urbano, a un costado del Duoc. Correcto. En relación a las líneas de vehículos que tenemos disponibles, ¿cómo han estado las ventas? ¿Hacia dónde、eh, está la gente más comprando? o、eh, q u é les llama más la atención? O, ¿O todo difiere del tipo consumidor que va?、Eh, sí, depende mucho de, de lo que quiere gastar finalmente nuestro, nuestro cliente. Siempre la alternativa del semi-nuevo es una alternativa más económica. No... No. O sea. Tenemos siempre la alternativa del cero kilómetros o del seminuevo. Me imagino que ahora está con mucha fuerza la venta de los seminuevos. Sí, eso es efectivo. La venta del vehículo seminuevo ha subido en más de un 25% en los últimos tres meses. 25%. Claro, lo hemos visto en los medios masivos, en las noticias, que. Se ha transformado en, en, en una muy buena alternativa en el minuto de, de elegir un vehículo. ¿Cuáles han sido los, los, los, estrellas, los productos estrella en estas ventas? Bueno, siempre el vehículo más, más vendido y más solicitado es nuestro Chero v l e t Sale. Y dentro de los vehículos City Car o los vehículos pequeños, el Spark Light o el Spark GT. ¿Qué tienen de especial estos vehículos? Son vehículos muy bien equipados, cuentan、okay. con un muy buen diseño, un buen espacio interior. Y lo más importante, el precio. Alternativas es que en el Spark l i g h t parten desde 2.690.000, 2.500.000. En el Chevette Sale parten desde los 4.000.000. Oye, ahí un amigo nos está preguntando, Vitor. Quiere que le, le dejes claro el tema del financiamiento, si es directo,、eh, a través de, de alguna institución, si ustedes lo están orientando, ¿cómo lo están? Mira, se lo detallo rápidamente.、Y、los requisitos principales son no tener antecedentes comerciales. Eso es DICOM. Eso es DICOM. Tener lo ideal, un 20% de pie del valor del vehículo. Por ejemplo, si estás cotizando un vehículo de 3 millones, tener aproximadamente unos 600 mil pesos. Puede ser quizás un poco menos. Y el plazo a pagar, eso se define en el minuto de cuál es la cuota que le acomode pagar al cliente. Comprendo. La alternativa de financiamiento se da a través en forma directa a través de nuestra entidad financiera GMAC, con aprobación casi inmediata. O a través de otras entidades financieras más conocidas como Forum, Tanner, Santander Consumer, Faladela Banco Falabela, perdón, etc. Esa es la forma de financiar el vehículo. Exacto. Ahora, en Inalco en Puente Alto, ¿lo horario de atención que tenemos para nuestros amigos auditores, para la persona que esté interesada? Mira, de lunes a viernes nos podrán encontrar de, a partir de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y los días sábados, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para las personas que no se puedan acercar quizás de lunes a viernes por su horario laboral, los fines de semana los podemos recibir en el horario de 10 a 6 de la tarde. Perfecto, vamos a abrir una pausa y volvemos nuevamente con nuestro amigo invitado al día de hoy. ¿no? <música> Circle fast and slow. I know. And it can't. Ya estamos de regreso acá con el encargado de la división Autos Seminuevos en Inalco, Puente Alto. ¿Qué más vamos a aportar ahora? ¿Qué otro tema podemos abordar, estimado? ¿Qué más nos queda en, en carpeta? Mira, déjame contarles que el día de hoy tenemos un evento especial. Eh, eh, poco potenciar esta invitación que hoy día no, no, no, no puede,、eh, o sea, nos puede ayudar a, a darnos a conocer. Hoy día, día jueves. 14 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, tenemos un evento de venta noctura, nocturna en Automotor Inalco, en donde podrán encontrar、eh, alternativas de financiamiento con tasas de, de interés、eh, mucho más bajas que en un día normal. Tenemos una promoción con nuestra entidad financiera GMAC, en donde por crédito probado podrá. Participar en, en el premio de una pelota de fútbol Nike o una camiseta de la selección chilena. Y por supuesto, con nuestra edición seminuevos, tendrán alternativas de descuento y financiamiento mucho más convenientes, a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Mira, ¿a qué hora comienza? A las 7 de la tarde. Tendremos picoteo, tendremos música, tendremos animación, así que esperamos a todos nuestros escuchas y. Bienvenidos, por favor, acérquense a nuestra automotora. Y ahí tú atiendes al, al, al potencial cliente. Por favor, adelante. ¿Qué auto le gusta? ¿Cómo, ¿cómo es la atención que tú le das a ese cliente? Bueno,、eh, la, nuestra atención en nuestro salón de ventas. Siempre en el salón de ventas la atención es mucho más cordial y mucho más amena que quizás en un centro comercial o, o en un mall. Y、eh, con un poco más de tranquilidad podrían. Revisar el vehículo que están buscando, ver las especificaciones técnicas del vehículo, si se animan, poder hacer una prueba de manejo.、Eh, mientras, vamos evaluando la alternativa de financiamiento y esperamos la respuesta. Se podrán servir un juguito, picoteo, etc. Dentro de tu rol a cargo de la división seminuevos, ¿cuál es la invitación que le hace a la comunidad de Puente Alto? Bueno, acercarse con toda confianza a ver los vehículos seminuevos que tenemos disponibles. Ya que en las condiciones mecánicas los vehículos pasan por un peritaje en nuestro taller de mantención, en donde verificamos que los vehículos estén en perfectas condiciones mecánicamente. Y desde el punto de vista de multas, partes, anotaciones que pueda tener el vehículo, despreocúpense, porque eso está todo certificado y garantizado. Será como comprar un vehículo cero kilómetros. Y a h a tú. ¿no? Eso puntualmente. Por ejemplo, yo tengo el caso de un amigo, un profesor de la Universidad de Santiago, que tiene su auto. Eh, Chevrolet, no me acuerdo el modelo en este momento que tiene un problema eléctrico. o é l lo podría llegar aquí a Puente Alto? Por supuesto, por supuesto. Si, si la acomoda e s t a z o n a o puntualmente. Si... Mi, mi recomendación es acercarse a nuestro taller de servicio de mantención, que hoy día es uno de los más nuevos y modernos de la red Chevrolet del sector suroriente de Santiago. Y aquí pueda agendar una hora que l e acomode poder traer el vehículo. Contamos con nuestra oficina de repuestos genuinos.、Eh, el, el servicio de mantención acá en nuestro taller es muy rápido, excelente calidad. Tenemos índices de satisfacción siempre a, que se aproxima al 100%. Y la experiencia que transmiten nuestros clientes es, es un reflejo de eso. Realmente todos se v a n muy contentos de nuestro automotor. Finalmente, al llegar a este momento, Eh, la marca Inalco no, no son una parecida en el mercado, ¿verdad? Sí, la verdad es que. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa? Mira, llevamos, llevamos bastante tiempo. Si bien hay, hay marcas que, que quizás son un poquito. No sé, llevan un poco más de tiempo, como. Que si yo. Coseche, Coax, no, no creo que esté mal que, que, que las nombre. Seguro. Inalco, al ser quizás no tan grandes,、eh, te puede presentar quizás una atención más personalizada. Ventaja comparativa.、Calidad. Puntualmente es eso, al, al, al tener quizás no una gama de clientes tan grande, s、eh, los, los pocos o, o, o el número de clientes que tenemos los podemos atender de mejor forma, en una mejor calidad, una atención más personalizada. Y, y por favor, compruébenlo, vengan a conocer nuestras alternativas de, de vehículos cero kilómetros, nuestra edición de vehículos semi nuevos, la, la división de camiones, vengan y traigan sus vehículos Chevrolet de mantención a nuestro taller. Y de verdad se van a llevar una excelente experiencia. Vengan a conocernos, los invito. ¿Dónde se pueden comunicar con tu persona? Mira, el número de, de la oficina Seminuevos. Dame un segundo. Sí, claro, cómo no. Les voy a dar mi número personal. ¿ya? Si quieren tomar nota, mi celular es 9706-2165. De nuevo. 9706-2165. Y nuestro número fijo es el siguiente. Desde celulares 022-834-9164. 022-834-9164. Correo electrónico jgallo.inalco.cl J.Gallo.inalco.cl Hemos tenido el gusto de conversar con Jorge Gallo. Jorge, palabras finales y despedida de los amigos. Agradecer la invitación, dejar abierta y la, la, la invitación también a nuestra automotora. Por favor, vengan a visitarnos hoy día. Vengan a nuestro evento de venta nocturna. No se arrepentirán, en encontrarán excelentes descuentos, promociones y la mejor atención que nuestro salón de venta se merece. n Muchas gracias, estimado. Un gusto que haya s estado acá en la radio. Gracias. Este fue el momento inalco en la radio Cuente Alto. Sí, con Ceitoro 1120. Ahí te están esperando hoy. Recuerda, gran venta nocturna desde las 19 horas en adelante.